Sí, estamos finalizando el año del taller que empezamos en mayo este, y que, bueno, se extendió hasta noviembre. Eh, estamos haciendo el cierre, la entrega de diplomas y la muestra final eh, con los trabajos que hicieron el grupo de alumnos durante todo el año. ¿Qué te deja el año para vos? ¿Qué te deja el año ¿El para año? vos? El año, mirá, la verdad, mucha emoción primero por ver cómo el grupo fue creciendo y Eh, pero también por las relaciones que se establecieron la buena onda eh, eh, hoy lo comentaba eh, no faltaban durante todo el año salvo con alguna situación muy particular y eso también nos generaba a nosotros un entusiasmo adicional por venir ¿sí? la verdad lo, yo lo disfruté muchísimo eh, el lo día en una charla decías que creo que un asistente te preguntaba si esto se repite ¿debíais repetirlo? Sí, obvio que sí. Sí, bueno, veremos cómo serán las circunstancias. Eh, en principio, el espacio que, que nos dio la sociedad italiana es fundamental, la verdad les agradezco muchísimo. Eh, tengo también de parte de ellos eh, la perspectiva de que se puede volver a realizar y obviamente tengo la intención de volver a realizarlo, así que veremos que que nos pinta el año que viene Bien. por último Miguel agradeciendo la atención la fotografía, que es para Miguel la fotografía la fotografía en, en principio para mí es una pasión pero también es cada foto es un acto reflexivo donde a veces sin darme cuenta vuelco cosas que he vivido, que he aprendido que he soñado que no sé que he leído, música que he escuchado Eh, en cada foto hay una historia que tiene que ver con vivencias particulares y me parece que la fotografía es eso, es expresar las vivencias a través de captar un momento que es único e irrepetible.